mi mano izquierda tome tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brinde contigo sin estar presente Y brinde contigo por tu amor ausente y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas que aunque adolorido, Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y en mi mano izquierda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 Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aunque dolido, Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme